Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Cuarto programa. Cuarto programa de Oiga, oiga. Acá en Radio Nauta 106.3. ¿Cómo le va a la banda? Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo? Bien? ¿Todo bien? Excelente, excelente, estando acá, disfrutando otro programa de Oiga Olga con ustedes, obviamente, feliz de estar acá. Niabla, niabla. Estamos felices de esto.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 Si no, también pueden comunicarse... Vía Facebook. Vía Facebook. Al Olga Vázquez, Olga Vasquez, con acento, Olga Vasquez, sin acento. O por o mail. O por mail. Que es olga.vasquez.cultural.gmail.com Me salió... Genial. Genial. Genial. ¿Vale? Y así pueden participar a través de Facebook de La Pregunta del Día. Acá mi compañera va a pasar a... La Cami. Yo estuve, estuve revisando, me estuve...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 Ponele, Picasso y el Guernica. ¿Eso fue desinteresado? Fue Ponele. Fue personalizado, fue solamente por él. Muy raro. Sí, Entonces sí. la idea es, el arte es una manifestación de denuncia. ¿Lo es? ¿Lo es? ¿Lo es? Claro. claro. No? Ah. <risas> ¿Cuánto, ¿Cuántos interrogantes que planteamos? Muchos, bueno, muchos. Tienen todas las vías de comunicación. Tienen todas las vías de comunicación para...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 Que estuvo Pato haciendo su programa de radio de folclore. Yo les cuento, eh, entre nosotros tres nomás, mm. que se cortó la luz también. ¡No! Nada. Se cortó las luz. Así que esperemos... cuidado, cuidado, cuidado. Con Pato, pasa algo. me ¿eh? parece Esperemos, algo. Pato, que no seas vos. Lo rogamos. Bueno, va vamos a probar. Lo podemos invitar a tocar, pobre, que al final sí. no llegó a tocar. Obvio. Lo podemos invitar a tocar y esperemos que no se corte la luz. No, ese no, día. para nada.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 Dat is het. Ik al Kristal Que siempre guardo para mí eh, Hola, eh, mi nombre es Erika eh, Bueno, Olga es un lugar donde se puede venir eh, cualquier día de la semana eh, Venimos a comer unas pizzas Es un espacio de encuentro, de mucho color, de mucha alegría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 106.3 Olga, olga. Olga.vásquez.cultural.com Seguimos desde el Centro Cultural Olga Vásquez, acá en Radio Nauta, el programa Olga, Olga. olga. olga. El cuarto programa. Ya vamos cuatro, cuatro veces. Increíble. No nos echaron. No, no nos echaron. Bien. Así que estamos muy contentos de eso. A estamos cada vez mejor. Cada vez mejor. O sea, esto lo que decimos nosotros. No sé la gente, <risa> que lo que pero Todo bueno. el mundo para nos nosotros, dice por mail que estamos cada vez... <risa> para nosotros es un progreso, pero capaz vamos en picada. Pero bueno, no importa. Palmadita en, en la espalda y nos bien, hacen... Bien, bien, bien, bien, bien sí, chicos. Claro. Bien. <risa> Están bien, chicos. Este bloque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 De rock nacional, pónganle el nombre. La comparación del zoológico no fue buena, pero... No, tardé tarde. como en bajar. Que tenía que ¿Qué tenía que ver el zoológico con el rock nacional? El zoológico nació un panda bebé. Sí, sí, es verdad. Una... Entiendo, entiendo. ¿Cómo le ponemos? <risa> bueno, más o menos lo mismo. Pueden participar y decir... Este blog que se puede este llamar. blog que se llama Talcos. Ármenos el programa, si nosotros venimos <risa> y el programa, claro, tal cual. La propuesta, para que. <risa> <risa> bueno, volviendo. Eh... Y sin faltarle respeto, vamos a hablar un poquito de sumo, eh, vamos a escuchar algunos temas. La idea de este bloque no es solamente, no es tanto hablar, sino de comentar de dónde viene la banda, Algo. que obviamente, por, nada, se formó en, en 1982, en la ciudad de Hurlingham, ¿no? Sí, Hurlingham. Sí. Hurlingham. Hurlingham. Sin sí, la H. Es como... No, no le decimos Hurlingham. Eh, Hudson. <risa> claro. Eh, Hudson. Claro. <risa>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 Es real, ¿no? Los chabones revolucionaron el rock. Revolucionaron el rock. Los chabones. Eh, y acá viene lo, Luca, que es ¿no? el principal motor de eso. Y para no volver tanto en la rosca de, de hablar, de, de... ¿Por qué no? Eh, si hablamos rock nacional, escucharlo a Luca en este momento hablando sobre rock nacional. Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano ¿sí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 y también de Miguel Mateos, ni hablamos, bueno, ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas, y yo no quiero nada de eso, yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguita de otras maneras, pero si me das una criolla yo te espero algo, que, que, que a la gente le gusta, por hacerlo yo solo,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 conté antes.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 Eh, como era la definición de, de la Real Academia desinteresado. desinteresado ¿No? Me parece que. Yo un poco en eso, ¿no? no, no, no, no en bueno, la yo no busco nada con lo que hago. Yo ya he tenido todo lo que quería. Minita. Sí, minitas. Minitas. <risa>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 de puta madre. Es más, creo que este, un poco de esta personalidad vasallante de Luca, este, se ha comido tipos ingeniosos como Petinato o, o grandes violeros como, este, Monzo, como Moyo, este, se nos ha pagocitado en una banda que era muy buena realmente, una banda para ir a ver en Pau, estupenda. Y bueno, reniego un poco de todos aquellos que de pronto no recuerdan de que en realidad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 Este, riquísimo. Con... Creo que es quizá un artista existencial, lo que provocó también este, cosas a nivel artístico con Modelo. ¿Todavía todavía no te puedo creer, es zijn die er van? Ik heb daar vuelte. Ik heb daar vuelte van. En ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb hier. Ik heb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 a, a Mili, a, a, a las amigas de, de mis hermanas también, Milagros y Micaela, y um, que bueno, que entre todas estamos tratando de, de buscar justicia. Y bueno, nada, eso. ¿Soli? Eh, no, también que, lo, que los esperamos ahí el, el lunes a la una. Sí, ah, una y media es lo mismo, porque vamos a estar todas juntas.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 Di los pasos niña hasta llegar a la montaña y sigue la ruta de Dios que las ánimas acompaña Di los pasos niña hasta llegar a la montaña y sigue la ruta de Dios que las ánimas acompaña En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer Porque una mujer defendió su derecho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 Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Exigimos al gobierno de Por eso exigimos, exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva, definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos. No se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian.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 Y si quieren escuchar los programas anteriores O los que se vienen Y de toda la programación de, de Radio Nauta Pueden entrar a la página de Radio Nauta FM Se te complica cada vez que tenés que decir El English eh, No, no, es, no El, es mi fuerte no es Y si no, por la página de Facebook Radio Nauta Ponen ahí, tun", se hacen amigos Al toque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 tiene un 10% más, pero bueno, la idea es que se asocien porque juntos podemos no, más, podemos más. Está eh, bien, Aunque un gracias un cliché, sí, <risa> sí, sí. es real. Y bueno, y para asociarse la idea es que pongan 15 pesos una, una única vez. vez, única vez y se le va a dar una bolsa de tela, que es el costo, ¿verdad? La bolsa de tela, o sea, es simbólico para además generar esta conciencia de no darle bolsa de residuo que nos después contamina y hace un montón de cosas.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 Repetimos, ¿de lunes bueno, a viernes? De 11 a 2 y de 6 a 9, por ahora, capaz que después se amplíe el horario. Bien. estamos Buenísimo. Ah, y el que es asociado puede, tiene también la idea es que participe, cualquier sugerencia, todo. Y los miércoles hay una asamblea con todos los asociados para que se escuchen lo que quieren decir, opinar. Entonces nos invitamos productivo. a la asamblea. ¿Qué horario? ¿Los miércoles? Miércoles a las 7. Miércoles 19 horas.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 Eh, le damos la bienvenida a la, la Cooperativa de a la Consumo. Cooperativa yo de no consumo. me hice socia. ¿Yo también? ¿Vos, Camila? Yo todavía no. Ah, Tengo qué que error. Falta Camila. Error. Eh, Falto yo, pero... Hagámonos socios. Vénganse, dense una vueltita. El yolga está totalmente abierta para todos los vecinos y vecinas. Y ahora nos vamos con un temita como para relajarnos y pensar en lo que estuvimos hablando durante todo el programa.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 Besa.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 Nos entendemos y nos conocemos bastante. Bueno. Eh, nada invitamos a tocar. Les invitamos a tocar. Tien, bueno. Tienen ganas de tocar. Vamos a un Ahí. bloquecito cortito. Se acomodan los chicos. Y volvemos con pueblos, y pueblos en Vivo. Pueblos en Vivo directamente. Bueno, gracias. Cultural arroba Gmail punto. Com. Yo no sé esperar el día se hace lejos. Ventana. A la madrugada voy a estar despierto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 <risa> Radio Nauta 106.3 Radio 106.3